Hola, en este video voy a compartir contigo una pregunta que me han hecho varias personas y que eventualmente tú te puedes hacer en algún momento dado y es la siguiente: ¿Qué pasa si yo no tengo un producto o un servicio? ¿Puedo yo eh, montar mi sitio web? Sí, lo puedes hacer, pero te quiero hacer un par de reflexiones que para que tengas presentes en el momento de implementar tu sitio web. ¿Qué es lo que pasa? Realmente el éxito de los, eh, del comercio, de los productos, de los negocios, de las empresas, se resume en algo muy sencillo y es solucionar necesidades reales de un grupo de personas. Tú cuando compras un producto o un servicio es porque de alguna forma necesitas de ese producto de ese servicio y estás dispuesto a dar un dinero por tenerlo y adquirirlo y eso ese producto o servicio tú lo vas a usar en algo o sea eh, ahí realmente tú estás solucionando una necesidad entonces digamos que para para para efectos prácticos eh, el éxito en los negocios es eso es realmente tener buenos productos buenos o ser buenos servicios que estén solucionando necesidades reales de un grupo de personas porque un grupo pues pues porque tiene que ser significativo que los esfuerzos tuyos al crear un producto o un servicio Eh, pues lleguen a varias personas no se justifica que esté solucionando únicamente la necesidad de unas pocas personas pues porque desde el punto de vista financiero económico pues esto no representaría eh, un es, eh, no sería equitativo con el esfuerzo que genera crear un producto o un servicio ahora eh, muy sencillo a, a, antes del año 93 del año 90 Internet no existía y había empresas que tenían éxito y siguen teniendo éxito Eh, a, a través de la comercialización de sus productos o sus servicios. ¿Qué es lo que pasa? Pues us se usan los canales de comunicación, donde el canal de comunicación es precisamente eso, dar a conocer la existencia de un producto o un servicio, dar a conocer los beneficios de un producto o un servicio a un grupo de personas. Internet viene siendo exactamente lo mismo, es un canal de comunicación que tiene un potencial grandísimo comparado con otros canales tradicionales de comunicación pero viene siendo el, el, el canal, no es tanto el canal el que te va a garantizar el éxito, sino es tu producto o tu servicio, ¿sí? que si utilizas es los canales adecuados de la forma adecuada, al, al dar a conocer los beneficios de tus productos o tus servicios, pues tienes ya un gran, una gran parte del camino recorrido. ¿no? Entonces es importante y por eso yo hago énfasis, en las diferentes campañas de sensibilización que hago este espacio que si tú ya tienes productos o servicios que han sido validados y usados por otras personas que te han dado el visto bueno de que eventualmente esas personas te dieron un dinero confiaron en ti para adquirir tu producto o servicio muy probablemente otras personas cuando tengan la información también adecuada pues van a hacer lo mismo si ¿sí? es así a grandes rasgos ahora si tú no tienes un producto o un servicio actualmente pero tienes la idea que consideras que puede ser un producto un servicio internet también te puede ayudar de alguna forma a validar ese producto o ese servicio pero tienes que tener presente que que el, que el éxito está realmente en tu producto o tu servicio no en internet sí y aquí te voy a compartir una experiencia mía personal en estos últimos seis años eh, he lanzado muchos productos por internet basado pues básicamente en ideas que yo tengo y te soy sincero el 80% por ciento casi el 90% de esos productos que he lanzado eh, no han tenido los resultados que yo esperaba y a raíz de un análisis juicioso me he dado cuenta que una cosa es tener una idea y otra cosa es que realmente esa idea solucione eh, las necesidades de un grupo de personas. Normalmente uno como creador o usuario de una idea, uno se enamora de su idea y cuando tú estás enamorado, normalmente solo tiendes a ver lo, bo lo bonito, lo bello Que, que es válido también y de alguna forma eh, las partes oscuras o que no te gustan o que no eres consciente de ellas son las que pueden empezar más en un momento entonces ese es un error que a veces las, las los emprendedores cuando tenemos ideas o productos nuevos tendemos a enamorarnos de nuestros productos de nuestros negocios y no hemos hecho un análisis consensuado de mercadeo y, y resulta que esa, ese producto idea pues sí puede ser bueno puede ser interesante pero solo satisface la necesidad de un pequeño grupo de personas o, o hubo otros elementos que no que no te pasó a mí a mí me pasó como te digo con varios productos yo yo desarrollo software y perdí muchísimo tiempo muchísimo tiempo implementando el producto como si en, como tal perdón y, y no había caído en cuenta o no hice un análisis juicioso de mercadeo y, y pues fue un tiempo que, que se perdió aunque digamos que desde el punto de vista de experiencia pues se, se ganó bastante pero pero este es un consejo que yo te doy si tienes un producto o idea de negocios haz un análisis consensuado de mercadeo si tú no no sabes hacer esto entra a internet ahí busca Eh, haces esto, eh, ponen en el buscador análisis de mercado para productos nuevos o cómo verificar si mi idea es buena o cómo verificar si mi producto tiene un potencial de negocios, eventualmente eh, así colocando esas esas palabras vas a encontrar muchos sitios que te pueden ayudar a identificar si tu producto tiene un, realmente un potencial de comercializaciones, ese es un consejo que te doy, no pretendo desanimarte, eh, hay muchas ideas excelentes ideas o excelentes productos que han nacido así de la idea de la intuición de, de una persona, publican en internet y el, y el crecimiento es en semanas, se logran crecimientos impresionantes, pero como te digo también hay muchísimas ideas que no tienen el mismo desarrollo, entonces mi consejo es Eh, valida primero tu idea de negocios, tu producto con tu mercado natural, tu familia, tus amigos, de alguna forma ellos te pueden dar indicios de si eh, ese producto o negocios puede tener eh, una salida un poco mayor, entonces eh, ese es un consejo que te doy, si sí puedes montar tu página web con tu idea de negocios, pero ten presente que el éxito... Eh, de, en los negocios es manejar la, la balanza de forma adecuada, o sea tener el producto y servicio que esté solucionando una necesidad y por otro lado tener eh, las herramientas adecuadas de comunicación, que en este caso es internet y cuando unimos esas dos cosas pues el éxito realmente eh, se puede asegurar en cuanto a que estemos cumpliendo los dos objetivos de esta balanza.